¿Qué tal? Buen día. Si、sí, el programa Hogar es lo que antiguamente le decíamos Garrafa Social, es este, una prestación que se trabaja en conjunto entre Secretaría de.、Eh, La Secretaría de Energía de la Nación con el ANSES、eh, y lo que ofrece es el pago de una X cantidad de dinero que equivale al 80% del valor de una garrafa、eh, para aquellas personas que no tienen、eh, gas natural en sus domicilios. Este requisito hace que nosotros tengamos que cumplir primero, antes de venir a la ANSES, con este, un requerimiento que se hace ante la prestadora del gas en, en nuestra ciudad, que es Camusi.、Eh, ellos son los que certifican que efectivamente en esa vivienda no hay medidor de gas, no existe el gas este, natural y、eh, en ese caso se puede venir a ANSES. Con turno previo y、eh, se carga la solicitud de incorporarse al programa、eh, hogar. Este programa es un programa que existe ya desde hace mucho tiempo, sin embargo,、eh, por definición de la Secretaría de Energía de la Nación, se había discontinuado en su pago desde el mes de diciembre del año pasado e inicia ahora、eh, en el mes de、eh, mayo. Se está pagando en junio, pero se pagan los retroactivos de mayo y junio. Buenísimo. ¿Cómo? Entonces me decías que la gente puede acceder viniendo aquí a la oficina de ANSE. ¿Se tiene más o menos un cupo o algo, de un límite para la gente o no hay cupo? No, no, no, no. no.、Eh, el, el procedimiento es así. Vos primero tenés que ir a solicitar una certificación en Camusi. Camusi te informa、eh, a través de, de esa certificación que vos no contás en ese domicilio, no hay ningún medidor a nombre de ninguna persona. Con ese. Papel TUDNI. Este, te, te sacas un turno en la página de ANSES, específicamente hay turnos para programa hogar. Y venís el día del turno y, y, y lo cargamos. Una vez aprobada la, la solicitud, lo que se hace es depositar en un, en un este, CBU que nos indiques el equivalente, como te decía, al 80% del valor de una garrafa. Esto varía en función de en la época. d El año, es decir, en, durante el invierno se pagan eh, eh, más de una garrafa.、Eh, varía también en función de la cantidad de personas que viven en, en, esa, en esa vivienda. Si son más de cinco personas, se incorpora el monto de una garrafa extra.、Eh, así que, bueno, hay que tener la base de datos muy completa para que todas estas cuestiones después impacten efectivamente al momento del depósito.、Eh, la novedad en este relanzamiento es que, por ejemplo, Las personas que cobran asignación universal por hijo、eh, no tienen que inscribirse si ya venían cobrando、eh, el, el programa hogar. Directamente, automáticamente, el, el sistema las levanta, digamos, después de estos meses de, de discontinuidad del programa y vuelve a depositarlo en el mismo CBU en donde este, se deposita, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Buenísimo, entonces es de libre acceso y para más información se pueden acercar tanto a la oficina aquí de l a n c e s como para la, por la web, ¿no? Sí, por la web, si quieren、eh, saber específicamente,、eh, ahí está el, el, el link del programa Hogar. Tiene el dibujito, el iconito de, de una garrafa, y nosotros estamos en contacto también con la gente de Camusi, este, con quien nos, nos hemos puesto un poco también de acuerdo, porque sabíamos que, que iba a venir una, una afluencia de, de público que tenía que. Realizar un doble trámite de alguna manera, n o ir a verlos a ellos y después venir a vernos a nosotros para estar más coordinados. Estamos en, en contacto. Ellos también están recibiendo、eh, de manera presencial, ya tienen、eh, como un, una certificación prearmada. Vos vas, la pedís. Lo que sí es importante es tener actualizado el domicilio en el d n i porque siempre el domicilio que uno va a tomar este, como, como base, digamos, para saber si en ese sector de la ciudad. Y en ese domicilio puntual hay o no、eh, gas natural, va a ser el que figure en el DNI, más allá de que nosotros le digamos que estamos viviendo en otro lado, sí o sí la documentación respaldatoria de nuestros dichos es nuestro DNI. En el caso del CBU, para poder cobrar,、eh, ¿tiene que ser de alguien que resida sí o sí en la vivienda? Hablo por el caso de personas grandes que quizás no cuentan con un CBU. No, no, el CBU tiene que ser del titular del beneficio.、Eh, si no cuenta con uno, se elige un banco y ANSES le gestiona un CBU, pero nunca es un CBU de otra persona. A b e r y te quería consultar si de aquí a Ancest tienen estadísticas de cuánta gente no cuenta con gas. No, en realidad en nuestra ciudad el, el, el gas natural, digamos, es este,、eh, está, está cubierto la gran mayoría de, de, de, de nuestra ciudad, incluso hasta en zonas como el Cóndor hay gas natural. Lo que puede llegar a complejizar el tema son los nuevos asentamientos que no cuentan con, con gas, pero tampoco están reconocidos, por ejemplo, con. Eh, por el r e n a b a p entonces ahí、eh, sí podemos llegar a encontrarnos con una dificultad porque de alguna manera el domicilio tiene que estar efectivamente este, corroborado, como te decía recién en el DNI. Pero bueno, en general, la mayoría de los, de los barrios hoy cuentan con, con, con gas naturales. Bueno, lógico por, por vivir en la Patagonia, ¿no? pero si bien este, hay algunos lugares en donde existe、eh, el gas en el barrio, puede que, que la vivienda no haga. Haya podido todavía ingresar este, esa, esa red, digamos, que, que, que está en la calle, ingresarla al hogar. Bueno, eso hay que ir a certificarlo también a, a Camusi. Bueno, muchísimas gracias entonces, y para más información queda abierto, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros tenemos demanda espontánea de consultas, no de trámites, pero sí de consultas, de 8 a 14 horas todos los días. Recordar venir siempre con el d n i